eta Palestinari buruz hitz egiten jarraitzen dugu eta orengoan Bueno, ba, Gobernuz Kanpoko elkarte baten inguruan hitz egiteko Euskal Herrreko Gobernuz Kanpoko erakunde bat da mundu bat Gobernuz Kanpoko erakundealegia mila bedatzenun da laurogeita sortzi urtean sortu zen e, bueno, esmarra dugo bai egualdeko erskidegoarekin batera lan egiten du, eta bueno, ba, Herriialdez bererietan presentzia duen Gobernuz Kanpoko elkarte laguna dugula. E, Bereen lan ermoen artean ba, Palestina e, baitaren. E, sortzen da, bertan lan egiten dute, eta, bueno, Jerusalenen daukate beraien egoitza. Guztionetaz hitz egiteko, ba, telefonoaren bestaldean, eni, eneko, eh, gerrikabaitia daukagu bera mundu bat, Gobernuzkanpoko erakundeko kidea dugu. Keixo, arratxalde honeneko. Arantzal León, Sermodus. Osongui. Bueno, eh, vamos a hablar un poco eh, de la labor que vosotros eh, realicéis desde Mundubat. Eh, nos gustaría saber un poco cuáles son, bueno en cierto modo, vuestras líneas de actuación ¿no? en, en, en Palestina en estos momentos. Sí, bueno, eh, en Palestina básicamente desarrollamos el trabajo eh, en cuatro territorios como organización, ...intentamos enfocarnos en territorios, en los países donde bueno, acompañamos procesos. En este caso en Palestina nos concentramos en cuatro territorios. En Calquilia, por un lado, que es zona norte de Palestina, de Cisjordania... Eh, ...donde trabajamos con, eh, con población campesina organizada y también con mujeres organizadas... Eh, luego, en Jerusalén Este trabajamos bastante acompañando eh, los procesos de la población palestina que sufre la ocupación desde, desde el 67 de la ciudad de Jerusalén. Eh, luego, en Gaza, eh, también estamos acompañando un proceso parecido al de Calquilia en peores condiciones debido al bloqueo en Gaza, eh, también con mujeres organizadas y los campesinos organizados. Y por último, en la zona de la Palestina del 48, es decir, la población árabe dentro de lo que es el Israel formal de hoy en día, apoyamos a, a unas pequeñas organizaciones que trabajan con presos y presas y sus familiares. Ese es como básicamente el trabajo que desarrollamos aquí en Palestina. Uh -huh. Bueno, he podido leer en alguna otra bueno, entrevista o en algún otro artículo que se ha publicado, que bueno las condiciones de, de trabajo desde luego que no son eh, para nada eh, pues bueno eh, de lo, situación eh, normal y muchas bueno. veces pues bueno eh, se prioriza se prioriza lo que es pues eh, la ayuda básica la ayuda humanitaria eh, pues bueno sobre igual otro tipo de, de trabajos otro tipo de, de objetivos no sé Cuál es un poco la situación que os encontráis a la hora de poder desarrollar vuestro trabajo? Sí, pues sí, efectivamente es una, bueno, es una lectura que compartimos nosotros como Mundubat eh tanto cara eh, digamos a los donantes, a los que se solicita apoyo financiero para acompañar los procesos, como a Israel, digamos no les interesa eh Eh, apoyar movimientos o iniciativas en torno a los derechos humanos, en, en torno a la reivindicación de los derechos de autodeterminación de la población palestina, contra la ocupación, contra el coloniaje al que se han sometido, eh, un poco para desviarnos de, de la película de que se trata eh, de un conflicto político en sí. Eh, Israel desvía un poco la atención eh, al tema humanitario, al tema de Gaza, intenta enfocar, por ejemplo, el tema de Gaza como como un tema eh, humanitario, también los digamos la Unión Europea, eh, el gobierno español, también dentro de la Unión Europea, eh, un poquito echando una cortina de humo para ver que de fondo, eh, bueno, que no hay, que realmente, para para que no se pueda ver de forma más clara que se trata eh, de una ocupación y que de alguna forma las potencias están siguiendo el juego de Israel, porque, por, pues porque interesa, básicamente, porque... Es un agente muy importante para ellos en la zona, tanto para controlar los recursos eh, bueno energéticos que hay en el sur, como para bueno imponer de alguna forma el, el modelo cultural de Occidente. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eso se traduce en el día a día en que organizaciones que podamos apoyar movimientos más progresistas, movimientos sociales y no tanto ONGs aquí en Palestina… Eh, las autoridades de Israel eh, impiden que podamos desarrollar un trabajo más libremente. Eh, no de buenas a primeras nos conceden el visado para trabajar, tampoco de buenas a primeras nos dejan entrar libremente en Gaza. Uh -huh. eh, por otro lado, y respecto a la situación de la población palestina en Jerusalén Este, eh, unas iniciativas muy interesantes que estamos apoyando con la coalición de organizaciones palestinas y también alguna israelí-palestina no dejan que... Que ninguna otra voz eh, más más allá de la voz israelí de los medios israelíes hable sobre la situación de jerusalén que es un problema muy muy grave uh -huh. eh, con el que nos encontramos eh, con jerusalén este porque no hay digamos ninguna voz de denuncia sobre la situación de los palestinos en en la ciudad más allá de la propia voz de la de la población eh, israelí que pues que controla el territorio. Uh -huh. Ahora que comentas el, el derecho, en cierto modo, el derecho a la comunicación. Bien, nosotros, desde sí. los medios de comunicación comunitarios o asociativos, lo entendemos como un derecho universal. Eh, ¿Cuál es la situación de los... Bueno, no sé si me puedes contestar esta pregunta, pero eh, ¿cuál es sí. la situación de los proyectos de comunicación a nivel eh, pues no asociativo, popular? ¿Hay algún tipo de experiencia en, en el terreno? ¿Hay algún tipo de proyecto? sí. Bueno, eh, nosotros estamos acompañando una organización que es, eh, digamos, Israel o Palestina, eh, que defiende, digamos, es la única organización, eh, digamos, legitimada por todas las organizaciones, por toda la sociedad palestina para hacer un trabajo con ellos, pues por la confianza y por la lucha permanente que han mantenido durante años, que es el Alternative Information Center, el AIC, uh -huh. y digamos que es una organización que tiene dos... Jedes, una en Jerusalén este y otra en Brizajur y en Fisjordania, e intentan un poco, como dice el propio nombre de la organización, brindar una información alternativa sobre lo que es la ocupación, sobre lo que supone en el día a día de la población palestina, tanto a nivel de, de movilidad, de derechos civiles, de derechos económicos, de derechos de asociación, de derechos políticos. Y el caso es que esta organización, el AIC, por ejemplo, Eh, digamos, hace 10 años eh, fue clausurada, fue cerrada, eh, hace dos años su página web fue absolutamente hackeada y, bueno, tuvieron que salir de, del aire. Uh -huh. Bueno, por la labor de denuncia que desarrollan, al fin y al cabo, con lo que juega Israel y la ocupación es eh, ocultando la, la realidad de las cosas, la realidad de que la población palestina no digamos, actualmente, sobre todo en Jerusalén, este no tiene eh, ningún derecho más que, o, o digamos, los pocos derechos que puede tener son como de, de segunda, son considerados ciudadanos de segunda, viviendo una discriminación constante. Uh -huh. eh, bueno, la verdad que es una labor bastante dura la de la gente que, que intenta denunciar o visibilizar la, la, la situación de la población palestina aquí. No hay otros medios alternativos más que muy a nivel, muy local y comunitario, que todavía no se han podido enlazar en red y tener una voz potente, y, eh, y el caso de la ice uh -huh. Además hay que tener en cuenta que el lobby judío en los medios de comunicación, al parecer, es bastante potente, tanto en Estados Unidos como, como en la Unión Europea. Uh -huh. Eh, en relación, pues bueno, a otra línea de, de, de trabajo que, que has mencionado, eh, relacionado con las comunidades rural, rurales, la estrategia de desarrollo popular, eh, sí. bueno, ahí comentáis, eh, trabajáis en cierto modo también en equipar centros comunitarios, eh, impulsar sí. huertas familiares, ¿nos puedes igual explicar un poquito eh, esa línea de sí. trabajo? Sí, bueno con digamos con la tanto en Gaza como en Cisjordania trabajamos con Uac que es la unión de, de campesinos eh, eh, de palestina digamos es un movimiento social eh, de campesinos bastante potente progresista que incluso en estos momentos se está viendo la posibilidad de, de formar parte de la vía campesina a nivel internacional que ha venido manteniendo últimamente contactos con el mst de Brasil. ...y que, bueno, básicamente lo que están buscando es, eh, digamos, trabajan a través de comités... ...en cada uno de los, de los pueblos rurales donde donde tienen presencia, de esos comités eh, a nivel local conforman un comité central... ...los diversos comités centrales eligen una asamblea y cada cuatro años tienen un congreso... ...en el que, bueno, eh, digamos, van actualizando sus demandas, sus estatutos, van cambiando eh, de directiva y eh, un poco están intentando seguir la, la, la, la línea de soberanía alimentaria, es decir, como campesinos y campesinas, tomaron sus propias decisiones en cuanto a producción, en cuanto a consumo, en cuanto a acceso a recursos naturales. Es muy importante también conocer que debido al muro, al muro ilegal, el muro de, digamos, de la vergüenza, como aquí se le llama, que bueno que ya está denunciado a nivel internacional y que hay una sentencia en el 2004 que... Eh, digamos, que, que prohibió la continuidad de, de, del desarrollo del muro. Este muro, digamos, hace que, por ejemplo, en la región de Calquilio, donde estamos eh, apoyando esta organización de campesinos, los propios campesinos no puedan tener acceso a su propia agua, siendo la, la mayor reserva acuífera de toda Palestina, y se ven obligados a comprar agua a los propios israelíes que están al otro lado del muro, un muro que se puso con la excusa de que comandos eh, palestinos no pudieran penetrar en algunas colonias de, de, de Israel. Entonces, bueno, están intentando elevar la producción, eh, están intentando conformar cooperativas a un nivel, digamos, no como en otras zonas de América Latina, pero sí se empiezan a ver experiencias positivas en cuanto a miel, a el tema agropecuario, el tema de parcelas y, digamos, de algún producto que otro ya están logrando la, la autosuficiencia, eh, aunque se ven, bueno, digamos, invadidos por los productos de los israelíes que cuentan con subvención, bueno, con el, políticas de dumping y, bueno, y que es difícil desde el interior, desde aquí, desde Palestina, hacerles boicot porque inundan realmente el mercado y los palestinos no tienen capacidad de autoabastecerse en la mayoría de los productos. Uh -huh. Pues muy bien, Neco, eh no sé si tenemos algo más para añadir, eh, algún mensaje en concreto eh, aprovechando pues bueno, eh, que estamos haciendo esta difusión para todo y para Euskalerria, eh bueno, como terminaríamos un poco ...con qué llamamiento... ...ahora sabemos que dentro de poco... ...va a haber otra flotilla... Eh, sí. ...nuestra radio Anchete y Ratia... ...invitó pues bueno... ...a uno de los participantes... ...de la anterior flotilla... ...y nos explicó... Eh, ...en la conferencia sí. que, que ofreció... Pues, bueno, ...de que estaba el proyecto en marcha... ...no sé... ...sí, no... ...bueno, en primer lugar agradeceros... Eh, ...bueno, que hayáis brindado un poco el espacio... ...para poder contar humildemente... ...lo que intentamos eh, apoyar aquí... Y, bueno, me parece muy importante que, que toda la población en, Eus en Euskal Herria, en el resto del Estado español, de Europa, inclusive, se siga incorporando a la, la flotilla, porque realmente, digamos, el tema de las flotillas ha logrado visibilizar lo que es la ocupación eh, y el bloqueo en Gaza. Y, digamos, que sí ha logrado en algún momento, eh, bueno, que algún, algún tipo de autoridades sean más, más conscientes de la ocupación. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay que continuar firmemente con la campaña de boicot, boicot a los productos israelíes, boicot a, eh, al tema cultural israelí, boicot político a Israel, eh, intentar eh, bueno, demostrar que no se puede mantener relaciones con un Estado como es el Estado de Israel, que, que viola constantemente todas las declaraciones del Consejo de Naciones Unidas, Eh, bueno y que sigue practicando una política de discriminación, de apartheid, eh, de absoluto racismo con la población árabe y palestina. Y por último, me parece importante también, más allá, porque sí hemos observado que a pesar de que la gente, por ejemplo, en Euskal Herria mismo, eh, apoya la población civil, la causa palestina, Todavía nos, digamos, nos quedan un par de pasos o más para poder llegar a, a la gente que toma decisiones, la gente que establece relaciones entre Estados, entre países, para, bueno, para para ser más firmes contra contra esta ocupación. Uh -huh. Pues muy bien, nos quedamos con esas reflexiones. En ECO, Esquerra y Casco, ¿eh? Gurean y Satagatik. Muy Esquerra Casco.